Estás en Play Kiss con Ricky García.

51, fíjate, ¿eh? Lo que pasa es que esta es la versión más discotequera de todas las versiones que se han hecho del año 80. Ella es Viola Wills con Gonna Get Along Without You Now. Bueno, son ya las 5 y 5 minutos, las 4 y 5 minutos en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Ya estamos a jueves. Fíjate cómo pasa el tiempo cuando se está g u s t i t o ¿eh? Bienvenidos, bienvenidas a l s h o w

レイキス

Dándote las gracias por dejarnos entrar en tu zona de confort y, por supuesto, contando contigo, como todos los días, para que esto sea mucho más ameno y divertido. Además del montón de buena música que tengo preparada para ti esta tarde, ¿vale? Venga, ¿qué es lo que queremos hoy? Bueno, pues que nos cuentes cómo recargas tu energía cuando te quedas a cero de batería. Y hoy, dos finalistas más.

Para mañana, mañana vamos a saber quién de vosotros se va a ir a esta Praga en compañía y además con un juego de maletas g a b o l que os vamos a regalar. ¿Sí? Hoy dos finalistas más. Te recuerdo vías de contacto: 606-712-658 o vienen nuestras redes. Tienes que hacerte seguidor y luego nos dejas tu mensaje por escrito. Hoy habrá un finalista de WhatsApp y un finalista de redes. ¿Qué es lo que te gusta?

l o v e

Strength, I got pride in a world made of steel, made of stone. Dancing till the end of this night like now. o r never got strength and pride. When I feel the music, I'm losing control of my mind, my body, my heart, and my soul. Let's go and make t h e s dream come true for me and for you. We can dance right through, you can have it all. There's no price to pay. Your feelings will show you the way. What I'm feeling. What I'm feeling I'm feeling Even believing

Kiss, con Ricky García. Esto es Kiss.

Que te ponemos aquí por las tardes ¿eh? para darte energía y ponerte de buen humor, temazos como este b i l l y j e a n del grandísimo Michael Jackson.

Bueno, es impepinable que al miércoles le sigue el jueves y que por las tardes escuchamos Play Kiss. o n dos verdades universales, vamos. Y si ayer v i s l u m b r a m o s el fin de semana, las perspectivas hoy ya son fantásticas. Porque es cierto que a veces es difícil levantarse el lunes sin llorar. Pero a menudo resulta igual de complicado llegar al viernes sin arrastrarse.

Y es que da lo mismo que desayunes gachas o que vivas al ritmo de Kiss. A veces las fuerzas se acaban. Te quedas sin combustible, chopapilla, con poca mecha o más cansado que el barrendero de la muralla china. Por eso hoy, Día Mundial del Ahorro de Energía, a oscuras y a pedales, queremos que nos cuentes cómo recargas tu energía cuando te quedas a cero de batería. Te comes dos platos de fabada y vas todo el día a propulsión.

Te das un baño de espuma con un buen copazo de vino y te quedas divina, tibia. Pero divina. Cuéntanoslo. 606-712-658. 606-712-658. O bien en nuestras redes. Recuerda imprescindible h a c e r c e seguidor. Nos dejas luego tu mensajito. Y hoy que sepáis que va a haber un finalista de WhatsApp y otro finalista a través de las redes. Quién sabe si mañana tú te vas a ir a p r a g a

私は愛の世界い

さあ<音楽>

Va a Pasar un rato súper divertido ahora con Olivia Newton John. Physical, el álbum de Olivia Newton John, que incluía el famoso éxito de los años 80 del mismo nombre, volverá al mercado, ojo, eh, mañana 22 de octubre.

Con motivo del 40 aniversario de su publicación, con una reedición que incluirá los temas originales, así como remezclas y grabaciones en directo. La discográfica responsable ha informado que, como atractivos añadidos, este relanzamiento también va a incorporar, por un lado, el especial para televisión titulado Olivia Living Concert, y por otro, los revolucionarios vídeos de las canciones del disco, incluido en Physical, que ganó el premio al mejor vídeo del año. Sí, queridos, es Olivia Newton-John.、Sí, no...

Aviso navegantes. Si sois fans de Olivia Newton-John, estaros pendientes mañana, ¿eh? Material nuevo de Olivia. Tenemos adelantado aquí en Play Kiss, el show de la tarde. Fiquen、sí, 21 orantes s a en Canarias. De lunes a viernes, de 5 a 8.、Yeah. Una menos en Canarias. Ajá. Play Kiss、oh. con Ricky García. Oh, oh, baby, I love you. Every day. Yeah, yeah.

確かに。

Música de todos los tiempos.

人数は限らず、人数は限らず、人数は限らず、人数は限らず、人数は限らず、人数は限らず、人数は限らず、人数は限らず、人数は限らず、人数は限らず、人ははははははははははははははははははははははは

どんで

Del Jardín de Rosas estrenaban álbum en el 87, El Grito del Tiempo, con canciones como esta. En algún lugar, estés donde estés, ¿eh? nuestra misión es ponerte de buen humor con la mejor música del mundo. Play, play,

Bueno, y hoy y día Mundial del ahorro de energía. Si te acabas de incorporar, que sepas que hoy estamos pidiendo que nos contéis cómo recargáis la energía cuando os quedáis a cero. Tenemos al e i r e desde Guipúzcoa. Yo, cuando estoy cero, pero cero de batería, salgo al parque más cercano, agarro, me abrazo al árbol. <risa>

Más grande, más ancho que tengo, que hay en el parque, y, y me cojo la energía del árbol. ¿Perdona? Espero que no se seque, porque algún día igual se seca de la energía, de toda la energía que le cojo, no, pero no. eso es lo que hago. Y respiro hondo. ¡Uf!

Me has dado un susto, ¿eh? Porque como eres vasca, digo, lo de agarrarse e l árbol más grande, lo mismo es que se lo lleva a casa y lo planta como un bonsai. José Antonio, desde Gran Canaria. Yo, la verdad.

Que espero no quedarme a cero de batería, porque el último que vi que se quedó a cero de batería le tuvieron que hacer la RCPS e a con la placa, placa, placa, placa, <risa> y lo pasó malamente. Ahora, eso sí, mi dispositivo siempre lo llevo cargadito de batería. <risa> digo, yo que lo pasaría mal con el placa, placa, pero el colega <risa> lleva un mes cargando gratis el móvil. <risa>

ガプラケン

And has no ribbon. Your gift keeps on giving. What is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it.

Americanas con esta tremenda canción que se llama The Rhythm of the Night, teatro de 1985, y de estos tipos que se llaman The March. Ritmo de la noche, o de la tarde, o de la mañana. Te conectes a la hora que te conectes. Esta es la radio que te pone en órbita. Ricky García en Kiss.

Sabes que de vez en cuando tenemos un saludo especial para alguno o alguna de nuestros oyentes, ¿vale? Hoy vamos a saludar a nuestra amiga Toñi, que desde Sevilla, ya sabéis, con un color especial, nos hace llegar toda su alegría y buen humor. Bueno, ella dice que su DNI está mal porque no se siente con la edad que tiene, e ¿eh? Con mil historias que contar y siempre con una sonrisa en los labios, nos escucha desde el primer día. Así que le vamos a mandar a Toñi ¡Muah! un beso bien grande y a todos los sevillanos también, por supuesto.

Si、os hacéis seguidores de nuestras redes, pues os vamos a mandar una camiseta fantástica con el logo de Playkiss. Eso sí, con la condición de que luego nos mandéis una foto. ¿eh? Queremos que compartáis, ¿vale? Y nosotros os, os vamos a saludar aquí en el programa. ¿Os parece? Es una buena idea, ¿verdad? Venga. Diez minutos, las seis de la tarde, las cinco en Canarias, en directo como todos los días. Entran ahora en juego Tears for Fields con Shouty de Face Mode. Joy the silence.

Estás en Play Kiss con Ricky García. Esto es Kiss.

Eran las 5 en Canarias. En nada, Carmen Desmonds te pone al día de todo lo que ha pasado en el mundo y en nuestro país. Y a la vuelta. ¿Sabías que The Baggles con su canción Video Kill the Radio Star no habían tocado jamás en directo esa canción y lo hicieron por primera Bueno, luego te lo cuento, ¿vale? Ya verás qué divertido. Te espero a la vuelta. Esto es Kiss.